La primera maraña Delatando con calma el caos 8 de la mañana, 2 minutos y arranca esta primera maraña, este programa informativo que construimos en conjunto desde Radio Nauta FM y Pulso Noticias para acompañarte en esta, en esta hora, en esta tal vez tu primer hora abriendo los ojos, si es así, si todavía no saliste de la cama, está fresco, bastante fresco, va a estar fresco, muy fresco hoy y puede que llueva en algún momento, así que si te toca salir seguramente es así de tu casa, abrigate, llévate algo impermeable porque está fresco, muy fresco y la gripe acecha y todo acecha estas enfermedades estacionales del otoño que ya se instaló definitivamente en nuestra región, hay que eh, protegerse del frío y del agua. Arrancamos entonces la primera maraña, tenemos muchísima información para compartir este viernes 25 de marzo. está como saben quienes están del otro lado es nuestra primera semana al aire en este programa la primera maraña como decíamos programa construido producido pensado llevado adelante en conjunto en conjunto entre pulso noticias y radio nauta fm transmitiendo desde los estudios de radio nauta en el Olga Vázquez centro político social y cultural ubicado en 60 entre 10 y 11 Y hoy vamos a estar de estreno eh, con una columna que nos va a estar acompañando todos los días viernes, la columna ambiental de Tinta Verde, que va a estar eh, conducida, va a estar eh, llevada adelante por eh, dayana Melón, que va a estar acompañándonos, trayendo los debates, las problemáticas, las luchas que se vienen dando desde las organizaciones ambientales y cuáles son las, las cosas a las que hay que prestarle atención. También algo que decidimos cuando empezamos este programa, tal vez porque no teníamos eh, porque queríamos dejarlo librado al azar de alguna forma, fue cómo musicalizar el programa. Entonces, eh, pensamos, bueno, busquemos efemérides que tengan que ver con la música y vayamos musicalizando cada programa de esa manera. Era una buena idea hasta que el azar no nos convenció del todo y nos pusimos un poco caprichosos, así que hoy Vamos a modificar un poquito la, la idea, es así, podemos ir y venir de nuestras ideas porque bueno, producimos el programa y así lo vamos construyendo. Si ustedes del otro lado en algún momento quieren aportarnos alguna idea, alguna efemeria compartir este día pasó tal cosa, pongan tal música, lo pueden hacer comunicándose a través de nuestras redes, tanto de Radio Nauta como de Pulso Noticias, También pueden mandarnos algún mensaje, algunas apreciaciones de lo que ha sido esta primera semana de la primera maraña. Y como siempre, aceptamos panificados, tanto en los estudios de Lolga Vázquez como en la redacción de Pulso Noticias. Me imagino que unos buenos panificados no no le van a venir mal a los compañeros allá. Pero bueno, decíamos esto de las efemérides. Podríamos decir, hoy nació un día como hoy nació Aretha Franklin, un día como hoy nacía Elton John. Un día como hoy se publicaba, 40 dibujos ahí en el piso, primer disco de divididos. Y un día como hoy salía a la luz el EP Cosas Caras Rotas, de 107 faunos. No vamos a hablar de nada de eso, para nada. 23 de marzo se moviliza en la ciudad de La Plata, en conmemoración del último golpe genocida, la última dictadura. El 24 de marzo se moviliza en Capital. Así que llegamos a este 25 de marzo muy movilizades, doblemente movilizades. Y... Se da esta cuestión de los especiales, ¿no? Muchos especiales de tele, de radio, eh, con musicalización eh, pensada para eh, esta fecha. Y suena mucho Charlie, suena mucho León Gieco, suena mucho eh, la música que tal vez fue eh, referencia en, en los 70, también 70, 80, los primeros años de eh, visibilizar también y poder expresar lo que había pasado desde el 76 hasta el 83 en Argentina, pero por unas cuestiones generacionales, eh, tal vez eh, esto es más personal particular, pero supongo que será compartido por muchos. Eh, nuestra introducción a lo que significó el último golpe militar eclesiástico civil genocida Eh, no fueron, tal vez, las canciones de Charlie y de León, aunque sonaban, sino que nos atravesaron otras voces, otros ritmos, otras cercanías también a lo que habían sido esos años y lo que era también la lucha que, que vivíamos quienes empezamos a militar allá por los 2000. Quien va a estar hoy musicalizando esta primera maraña, acompañándonos... Con sus canciones y sobre todo con sus letras Es Actitud María Marta Actitud María Marta, tal vez la revolución del Hip Hop en Argentina Seguramente la revolución del Hip Hop en Argentina Formado en 1995, si no me falla la memoria eh, En el 95 y también reconocidas como Grupo Revelación El mismo año que fueron... Eh, que dieron a luz Actitud María Marta, originalmente compuesto por Malena D'Alessio eh, y Alicia Alicia Dalmonte, más conocida después como Alica. Siempre fue eh, una banda que estuvo acompañando todas las movilizaciones, todos los espacios de resistencia y lucha que se cruzaban. Fueron tal vez los escenarios más fértiles para, para ellas, para lo que fue Actitud María Marta desde un principio las concentraciones, movilizaciones, festivales solidarios a favor de derechos de trabajadores y trabajadoras, festivales en homenajes a las Madres de Plaza de Mayo y en parte porque Malena siempre estuvo atravesada por la militancia, ella es eh, hija de desaparecido su padre José Luis D'Alessio fue desaparecido por la última dictadura el 27 de enero de 1977 y de esa forma eh, ...era imposible que la música de Actitud María Marta... ...no tenga un componente de, de compromiso social, de lucha. Decíamos originalmente Malena Adalesio y Alica... ...fueron quienes encabezaban, llevaban la voz cantante en esta banda... ...acompañada por eh, cuatro músicos eh, que hacían de esto... ...lo que era Actitud María Marta en su conjunto... ...y hoy vamos a estar escuchando canciones de sus distintos discos... Pero caprichosamente lo vamos a hacer porque ya el hecho de la efeméride no funciona como tal, porque esto sería una efeméride para ayer, pero bueno, no es la, no, la verdad es que la realidad construyó que pasemos esta música y tal vez revivamos esa playlist que eh, para algunos significaron nuestros primeros años de militancia. Así que lo vamos a hacer al revés y vamos a empezar de lo último que hizo Actitud María Marta hacia lo primero. Lo último, el último disco fue lanzado en el 2008 bajo el nombre Con Perfume Revolución y fue un disco que sobre todo reversionó clásicos de la banda, sobre todo porque hay un disco en el medio entre Acorralar la Bestia, que es el primero, y Con Perfume Revolución que se llama Actitud María Marta, que no tuvo mucha circulación, entonces como que este del 2008 es una forma de relanzar ese disco. En este momento la formación de Actitud era distinta, estaban Malena D'Alessio, Karen Pastrana y Karen Fleita llevando adelante la agrupación de desde lo vocal, acompañadas por un DJ. Y vamos a escuchar de este último disco, primer canción del día de hoy, a Actitud María Marta haciendo Quimeras. Ay, no, no. Aquí venimos rompiendo el esquema Cocinando a fuego lento Pero seguro no toques que quema La asociación viene inyectando vitamina En una onda España es una América Latina Mir -mir -mir Mirando quedan los espectadores Volamos sus pelucas y rompemos con sus canones El sandumbeo, la bolsa, caca, corazón, son Mueve tu parcela, nene, el ritmo de mi son, son Cacara, can, can, can, can sonando los tambores Son sabor olores, expresando dolores Sin que yo le fuera los recores Que aquí venimos solidaria Rima y racamuteando en tierra revolucionaria al ritmo antiimperialista nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. ¿Estás La primera maraña, viernes de 8 a 9 horas, por Radionauta. 15 minutos pasan de las 8 de la mañana y llegó el momento de darnos un pequeño panzazo de noticias para salir informados a enfrentar este viernes gris y fresco en la ciudad de La Plata. Como siempre, las noticias que vamos a repasar pueden ampliarlas en el en la web de Pulso www.pulsonoticias.com.ar. Recordar los audios en general, las fotografías que van a ver son eh, tomadas eh, por compañeros de pulso en los distintos lugares donde se desarrollan los conflictos, las movilizaciones y se hacen la cobertura de estas noticias. Lo nombrábamos al comienzo del programa. El miércoles se, llevó adelante, se llevaron adelante las movilizaciones acá en la ciudad de La Plata... ...en dos convocatorias distintas. Lo mismo sucedió ayer en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Miles y miles de personas se movilizaron eh, reclamando memoria, verdad y justicia. En la movilización de Buenos Aires, en el escenario del encuentro memoria, verdad y justicia estuvieron eh, acompañando algunas madres línea fundadora eh, entre ellas estaba Nora Cortiñas estaban sentadas eh, adelante del palco y bueno, compartieron unas palabras antes de que sea leído el documento del Encuentro Memoria Verde y Justicia Mirta Baravalle por ejemplo dijo que cuando su hija eh, des, eh, fue secuestrada frente a, a, a ella misma, ella vio ese secuestro se preguntó Dice, solo me quedan dos cosas, llorar o luchar, y decidió luchar y sigue haciendo y sigue luchando incansablemente. Y norita después nos saludó como la madre de todes, que es y nos compartió estas palabras. Oigan, hijos citas, compañeros, compañeras. Hoy está día de acá los 30.000 y muchas cosas no pasarían, porque estarían al lado de ustedes luchando con toda su fuerza. Seguramente no aceptarían al Fondo Monetario Internacional, junto a ustedes. Pero como todos los que lucharon, que eran de otras organizaciones, estaba volcado al pueblo, a querer al pueblo, amar al pueblo, y nos dejó esa herencia. Por eso las madres salimos a la calle también sin haber tenido nunca ninguna vinculación y militancia política, porque nos dejaron una herencia y la seguimos. Quiero ser breve y decirles que si ellos estuvieran acá, dirían no a la megaminería no a la entrega de la soberanía, dirían los ríos son nuestros, los puertos son nuestros, tierra es nuestra y el agua, y el agua es nuestra, a defenderla. Todos los que votaron para apoyar al fondo son traidores al pueblo. En noticias más locales, más cercanas a nuestra localidad, específicamente de nuestra región, en una escuela en Citibel, la escuela secundaria número 57, llamada Los Porteños, denunciaron viandas en mal estado eh, y estudiantes intoxicados. Tenemos eh, testimonios de eh, gente que se estuvo movilizando, testimonios recogidos por compañeros de Pulso Noticias. La comida viene en mal estado viene eh, podrido el tomate, el pan todo mojado, viene eh, milanesas de, de pollo, pero no es milanesa, sino que es pan con pan y tomate, fiambres vencidos, todo mal estado para los chicos. Y el encargado que de mandarle la comida a los chicos es la provincia que le manda a la municipalidad, me parece, y a él le mandan a los chicos, pero todo mal estado, cero higiene, no tienen eh, higiene, ningún protocolo de nada, por eso los chicos se enferman, hay una nena de jardín, que está intoxicada por la comida, como hace tres semanas que estaba mal, intoxicada, y no va a jardín. Eh, los chicos del colegio también, y están 8 horas en el colegio, los nenes de la escuela. Antología poética sobre los vuelos de la muerte, una foto del espanto. Desde Pulso Noticias estuvieron en conversación con la escritora Mónica Rosenblum, quien lanzó un libro que reunió a 63 eh, autores y autoras que escribieron a partir de una foto impactante. La foto es del interior de un avión Skyvan utilizado para arrojar personas al mar durante la última dictadura genocida. En eh, la entrevista que pueden obviamente encontrar en pulsonoticias.com.ar cuenta cómo nació el proyecto y por qué se decidió a que fuera algo colectivo. También si entran a Pulso Noticias van a ver que como cada jueves a la tarde ya está Hoy es viernes a la mañana, no pero desde el jueves a la tarde ya está publicada la Agenda Cultural. Hay un montón de actividades este fin de semana. Vamos a estar repasando algunas si nos da el tiempo más eh, cerrando el programa. Vamos a volver a esta excusa caprichosa que pusimos el día de hoy para poder escuchar a Actitud María Marta. Teníamos ganas de hacerlo además, pero bueno, como decíamos para, tal vez, para quienes estamos viviendo los treinta y tantos, llegando a los toda esa todo ese, ese grupo eh, que está ahí. Eh, esto, Actitud de Marta, significó, en eh, muchos casos, esa playlist de, de militancia, ese, eh, ese acercamiento a otras formas de entender la música de protesta que tenía y mantenía una, un, una historia común Eh, de lo que podríamos decir León Gieco, Mercedes Sosa, ¿no? Esa música eh, eh, citarrosa del otro lado del charco, eh, esa música que, que la letra era fundamental, el mensaje era claro a la hora de señalar las injusticias. Esa historia continúa, pero cambian los beats, cambian eh, los ritmos, cambian la forma también de que atraviesa el cuerpo la, la música recién hace un ratito escuchábamos del último disco con Perfume de Revolución esta canción Quimeras y empieza hablando ¿no? y, y, y nombra a Venezuela eh, Actitud de la Marta estuvo es mucho tiempo en Venezuela después de una gira que hacen por Latinoamérica se tienen un tiempo muy largo en Venezuela y han sido eh, partícipes de muchísimos eh, festivales que se dieron en Venezuela, por ejemplo el Festival Mundial de la Juventud Y ese compromiso social y ese involucrarse con los procesos que estaba atravesando Latinoamérica en la región, sobre todo en la Revolución Bolivariana, las hizo eh, ser parte de eh, distintos festivales en eh, distintos encuentros latinoamericanos como, ha sido, como han sido los foros sociales mundiales en Brasil. Eh, la Cumbre de los Pueblos también acá en Argentina eh, fue un escenario para esta actitud María Marta que eh, apoyaba eh, estos procesos como decía ahí en la canción, desde Venezuela le duele a quien le duela, una Venezuela eh, con un Chávez llevando adelante eh, el proceso de la revolución bolivariana, atacada de adentro y de afuera, y Actitud María Marta sirvió de alguna forma para eh, sacar eh, o a romper el cerco mediático que eh, cubría a Venezuela, sobre todo cuando fue el golpe de Estado a Chávez en el disco eh, Actitud María Marta, que es el segundo disco, a veces se lo conoce como 2003, porque fue editado en ese año, no tiene nombre, siempre es como el mismo nombre que la banda, eh, hay canciones que hablan, hay una canción que se llama Revolución, que habla sobre el intento de golpe de estado eh, que quiso poner fin a la revolución bolivariana y que no pudo, Pero no vamos a escuchar esa canción porque hay algo que sí pasa con Actitud María Marta, es que no es muy radiofónico, las canciones suelen ser bastante largas, entonces tuvimos que hacer también ahí una selección para que eh, pueda entrar las cosas sin que se nos vaya mucho del tiempo del programa. De su segundo disco, eh, con el mismo nombre que la banda, Actitud María Marta, suena Así está la cosa. Están las cosas partidas, pervertidas La vida convertida, degustando a la mierda Que la misma mierda no convida en vida Decidida, haciéndole frente a esta penitencia Nuestra mis seres humanos Ante nosotros con tanta evidencia Se me anubó el corazón Para poder sobrevivir Viviendo para salvar Solo mi propio pelle por sí. No me propongas, no, no te opongas no. Entenderlos a definitivo No le ni te interpongas Si hagas lo que hagas en definitiva Nada tiene sentido Digo, si todo nuestra vida ha sido decidido En este plan siniestro configurado Para fines apocalípticos Ser insensibles es el requisito Para nuestro exterminio masa Son tiempos en que los métodos de aniquilación no, no son mismos Ya no nos desaparece Ahora lo hacemos nosotros mismos Dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta Volviéndonos una protesta Que a nadie molesta Como esta, como esta Domesticados no como leones de circo Neutralizados, paralizados Y esto ya se derrumba Y esto depende de un hilo Ni siquiera notamos la diferencia Entre estar muerto vivo Digo, sigo, los señores, no me dedico A cerrar el hocico Pero tampoco hemos hicieron los miedos Que por ahí andan como roedores Ellos no son los vencedores Traigo mi tambor para que te incorpore ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un cohetazo nuevo Aquí molestando de nuevo Patriota con patriotas Dando guerra al mundo entero con reacciones reas De todo aquel que tenga duda Hacer parte de esa lucha Que con nosotros aquí se renueva Se me arroba el corazón partero dando a luz a nuestros temores más profundos Moribundos, dando tumbos, escondiendo la cabeza como el avestruz Seguimos pasando de mano en mano esta Está nuestra propia pura su pura dura, de tanta podredumbre Esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre Por favor que se vislumbre, una luz que nos alumbre Una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros Y despertarnos de nuestra propia tumba como también lo hizo con Lázaro Lo bueno, lo máximo, quien nos dará el diagnóstico Todos aquí esperando el próximo pronóstico De esta realidad que en verdad se desbandado Y que ya nadie la controla Y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia cola Ahora en esta bataola Uno ya no solo un espejismo Es un reflejo de un amigo Así funciona nuestros tiempos en ¿Eh? escepticismo Pido un milagro que nos pueda despertar Pido un para nosotros la gente Yo digo que no hay que esperar al destino Un milagro que haga que la tierra Yo creo en lo que hago y en lo que digo Por esto sigo y lo intento Penetrando con mi lírica lo más donde profundo Y si penetras por otro orificio no es mi culpa, lo siento, lo miento La vaselina no te la puse, yo te la metiste solito hace tiempo De una piedra en el aire. La primera maraña. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 horas. Por Radio Nauta. Seguimos en Primera Maraña, 8 y media de esta mañana de viernes 25 de marzo, viernes frío y gris. Si querés mandarnos un WhatsApp, lo podés hacer al 221 488177 177 221-488-177. Eh, podés, entre otras cosas, proponernos alguna efeméride musical para acompañar, para musicalizar algunas de las emisiones de esta primera maraña brevemente comentar algunas de las eh, actividades que va a haber este fin de semana hoy viernes eh, sigue el aniversario de pura vida que empezó ayer desde las 7 hoy perdón hoy desde las 9 de la noche eh, muchísimas bandas han pasado el día de ayer van a pasar el día de hoy y van a seguir pasando el fin de semana por Pura Vida, que está cumpliendo 14 años y lo festeja eh, tirando la casa por la ventana. Pura Vida, eh, ubicado acá, muy cerquita de Lolga Vázquez, en diagonal, se me fue el nombre de la diagonal. Diagonal 76, 78, 78 es, entre... 8 y 9, entre 8 y 61, en la esquina 8 y 61, hay eh, al toque Pura Vida. Cómo se me borró el mapa de La Plata, sepan disculpar. También eh, hoy en el Teatro René valoro a las 8 de la noche, Luz Velito, cover de Los Redondos y eh, también Zamba No fusión brasilera en la ferretería cultural, también a las 8 de la noche. Mañana siguen sí, algunos, eh, como decíamos, los festejos del aniversario de Pura Vida... ...desde las 4 de la tarde, mañana desde más temprano... ...aprovechando que es sábado y no se trabaja, así que se puede pasar la tarde allá en, en Pura Vida... ...y también eh, siguiendo con homenajes, eh, con recordar bandas y revivir eh, cosas... ...La H no murió y Fatigados en el Teatro Ópera, mañana a las 8 de la noche... Por último, el domingo eh, sigue el festival el aniversario de Pura Vida, un doble escenario, va a haber escenario en la plazoleta y escenario adentro de Pura Vida, desde las 4 de la tarde, también como mañana sábado. Está la fiesta canábica este domingo de 10 a 22 horas, de 10 de la mañana a 22 horas, 12 horas de fiesta canábica. Eh, y hay plan eh, flamenco en eh, puerta puerta del sol flamenco eh, en guajira desde las 9 de la noche el domingo 27 de marzo. Mientras esperamos que se apersone en los estudios de Radio Nauta nuestra columnista daiana Melón, columnista ambiental, parte de Tinta Verde, que van a estar llevando adelante la columna todos los viernes. Primer disco de Actitud María Marta, 1996, Acorralar a la Bestia, otro sonido de lo que veníamos escuchando, eh, bases eh, musicales, Eh, armadas por músiques eh, digamos en términos de con instrumentos no había eh, no tenían dj sino que había bajo guitarra batería y teclado eh, mucho mucho componente musical argentoolatino eh, mucho tambor eh, bien marcado algunas canciones eh, casi murgueras eh, se nota esa militancia se nota esa participación en marchas se nota esa época 95, 96, 97, fundación de la agrupación Hijos, levantamiento zapatista eh, en México. Todo eso se nota en Acorralar a la Bestia, que es este primer disco eh, que eh, edita Actitud María Marta. Y de ese primer disco sacamos este Rejunte Borás. Cada al rededor me confundo transformando un vivelocita sano bellía como alfombra sano olería el mal aliento lo siento lo trae el viento el aire que es un aire insecto con con fuera están mis fosas nasales trato de no apilar tu paforte Sofrir, el ejambre, pero nunca se conformen porque en contra del hombre, matan y se esconden, sangre y más sangre, corre por las calles derramada por Juan, el ignorante que seguro no le molesta. Traigo con fuerzas mis fosas nasales, trato de no aspirar tu paz por sea es igual vengo a decirte and love gosh and now the exit themoder almost en, la en mano mano, vos y somos igual quiero que me digan lo que ustedes van a hacer tengo mucho tiempo poco para poder ver pides Mi una mierda ya no sé qué voy a hacer haga que haga ya la muerte a ver veo que saco camino que, que digo que pienso que no puede ser Pero no importa si alguien me puede pensar porque este es mi estilo. Te puedo golpear y te puedo matar y te puedo volver a golpear. Pero no hay nadie que pueda matar o pisar este estilo vocal. So, limo de noche para ver que nos jode, salimos de día para que nos mira. Tenemos el paso, tenemos la vida, tenemos el tiempo, tenemos la vida y tenemos tu forma de ser. Vos y yo somos igual. Vengo a decirte que la en esta ciudad, pero mano a mano vos somos igual. Vengo a decirte existe poder en esta ciudad, pero mano a mano vos somos igual. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Seguimos en la primera maraña, 20 minutos, nos quedan de programa 20 minutos, faltan para las 9 de la mañana y sigue el día gris y para cercionarnos de que el día está gris le vamos a preguntar que venía caminando por las ciudades de La Plata a nuestra columnista Diana Melón, si es así, sigue gris, Diana, todo afuera. Sigue gris, sigue frío. Eh, no cambió mucho el panorama, no asumo desde que llegaste. Está todo igual, sigue todo igual. Le damos de esta forma la bienvenida a Dayana Melón, le damos la bienvenida a esta columna ambiental de Tinta Verde. ¿Cómo están? Bien. ¿Vos? Sí, bien, bien. Contenta de estar de nuevo acá en la radio, eh, después de, bueno... Eh, el receso de verano. El receso de verano que se alargó hasta la, sí, llegamos al comienzo <risa> de otoño. <risa> hasta otoño, todo el verano fue. Y bueno, hay que tomarse vacaciones. Hay que descansar un poco. Eh escuchábamos, no sé si sonó porque estábamos eh, distraídos, pero lo podemos poner para que nos dé motivos y fuerza para arrancar esta columna que si ellos estuviera acá dirían, no a la megaminería no a la entrega de la soberanía dirían, los ríos son nuestros, los puertos son nuestros la tierra es nuestra, y el agua, y el agua es nuestra, a desenterla. Lo repetíamos porque vale la pena volver a escucharla y porque Norita... Siempre es bueno empezar una mañana escuchándola a Norita, ¿no? Siempre es bueno hacer todo escuchando a Norita y bueno, tiró ahí. Un par de, de ejes, un par de, de líneas que no sé si vamos a poder desarrollarlas todas hoy porque el tiempo en radio también es tirano, pero me parece que las vamos a tener que ir laburando cada viernes. Eh, sí, exactamente, las vamos a tener que, que elaborar cada viernes, hoy más que nunca, en esta columna me eh, quería hacer también como una especie de repaso de lo que pasó durante el receso de verano eh, en términos ambientales, pero también lo que podemos esperar, un poco de proyección eh, de lo que lo que puede venir, el miércoles hablaban con el columnista Mariano Félix de Economía eh, sobre el acuerdo del FMI y eso eh, a veces parece que, o sea, o tendemos a ver las cosas económicas como meramente económicas, las sociales como meramente sociales, las ambientales como meramente ambientales y la realidad es que eh, vivimos en un todo complejo eh, que lo, lo económico no es solo económico o no solo afecta a la dimensión económica, sino que también afecta a otras dimensiones en este caso a lo socioambiental a, a lo territorial básicamente eh, porque bueno eh, un acuerdo con el FMI también habilita el decir necesitamos divisas para pagarle al FMI avancemos con la media minería, avancemos con el fracking, avancemos con las organizaciones offshore, como vimos durante el verano que, que que bueno todo este intento de avance sobre el mar el mar eh, en las costas de, de mar del plata eh, toda la movilización que se generó alrededor de eso y el gobierno medio desconociendo eh, toda esta movilización desconociendo lo que estaba sucediendo porque bueno porque es necesario avanzar con estas cosas para para generar divisas para pagarle al fmi de eh, Incluso, digo bueno, eh, durante la campaña hemos visto como Alberto Fernández ha hablado de la necesidad de avanzar con la media minería. Supongo que ahora que, que se firmó finalmente este acuerdo con el FMI, que, en donde Argentina se compromete a pagar una millonada eh, que se fugó del país eh, de acá a 12 años, eh, bueno, imagino que eso va va a, eh, va a a continuar profundizando esta matriz extractivista, eh, capitalista-extractivista en la que estamos viviendo están inmerses, eh, así que bueno, básicamente eh, no traigo un panorama muy positivo para el día viernes. No, es que venimos como en esa, en esa no el, el panorama económico de Mariano, lo nombrabas recién, eh, el miércoles nos plantea un 2022 complejo, el ambiental también, por suerte los lunes tenemos la de Pedro Garay Deportiva, que bueno, tampoco claro. tan mal, más allá de los ne negociados que hay detrás de, del fútbol y de los distintos deportes, no nos afecta tanto más allá de embobecernos un poco compensa un poco Pedro. compensa un poco eh, pero sí nos imaginábamos que el 2022 no iba a ser un buen año en lo ambiental Eh, teniendo en cuenta esto y además un discurso que también el gobierno viene intentando instalar de esta como estas minerías sustentables estas eh, aportar a estas nuevas eh, fuentes de, de energía eh, menos contaminantes no y explosión de litio exploración de litio en el norte esta cosa del eh, seef fueo verde el hidrógeno verde. hidrógeno verde Eh, por eh, el sur, y bueno, esta idea de la minería sustentable. Bueno, primero habría que decirle al, a, a don Alberto Fernández que no existe la minería sustentable, eh, dado que hay procesos de la megaminería, además de dinamitar una montaña para sacar el oro... Eh, no existe minería sustentable cuando bueno es necesario usar cianuro y otras sustancias tóxicas para poder separar la roca de, del oro. Eh, y que, bueno, básicamente hemos visto lo que ha pasado. En Hachal se conoció, o sea, se, se difundió un derrame. Cuando empezaron a investigar había habido seis derrames Eh, de los cuales no se habían formado entonces es difícil hablar de es difícil? no es imposible, es como un oximorón decirme a minería sustentable o por lo menos por ahí sustentable económicamente para las empresas que la que la explotan, capaz que lo estamos malinterpretando Alberto y somos mal pensades. Claro, sí, sí, sustentable para bancar la, la deuda y lo, los pagos debe debe ser Claro, o, o no tanto, porque la megaminería no es que deja tantas realidades al país, es un 1% de lo que extrae la empresa, pero es, es en realidad es eh, el 1% de lo que la empresa declara extraer, o sea que Eh, es, a su vez es su propio contralor la empresa, o sea, no es que el Estado va a decir a ver cuánto estás extrayendo, te cobro el 1% de esto, sino es sobre lo que la, la empresa declara. Así que bueno, eh, un panorama un tanto difícil, lo que sí vale la pena recordar y reconocer es la movilización popular, este martes pasado fue el Día Mundial del Agua, Eh, hubiese hubieron manifestaciones movilizaciones en un montonazo de países, planteando no solo porque a veces también se confunde como bueno el agua, el suelo, son cosas prístinas, son cosas despolitizadas y eh, poniendo en cuestión esta visión despolitizada o ambientalista o naturalista de, de, de estos elementos naturales, sino decir bueno el agua es política, el agua el, el territorio es político eh, y se están usando miles y miles de, de litros de agua para la mega minería, y bueno, ni hablar, eh, porque da, digo, también eso se conecta con lo que sucedió en los últimos meses y que movilizó a grandes eh, sectores poblacionales en los incendios en corrientes de los últimos meses, eh, y eh, el ministro, si se le puede decir de esa forma, o la figurita que está en el gobierno, ¿Quién era? ¿Hace rato? Cabandier se Caban, llama. Cierto, cierto. Está ahí medio Cabandier. pintado, pero bueno, eh, se supone que... Claro, sí, de, es que encima desapareció hasta los memes desaparecieron de acá andí. Poco hubo sí. un momento de mucho meme. Y eh... lo que pasa es que viste que, que hay momentos álgidos de la lucha donde eh, él a su vez se memea a sí mismo porque durante los incendios en Corrientes él eh, publicó una nota diciendo de que bueno, de que el estado estaba invirtiendo un montón para para nutrir a las a, lo, a los bomberos forestales la realidad es que si el estado destinara esa en, en realidad este esos recursos de tiempo en lugar de para nutrir económicamente a, a, la, a las brigadas forestales que, que combaten los incendios para pensar un poquito en las causas para trabajar sobre un poquito sobre las causas que derivan en que Eh, en este caso corriente se pone en de fuego, pero es corriente como es Córdoba, como es Entre Ríos, sí, como fue todo la vera del Paraná en los últimos años también con Córdoba muchísimo. Exactamente y es y que eso está ligado al avance del agronegocio, que eso está ligado a cómo se a la, a las múltiples fumigaciones y que también está ligado al agua, porque a veces pareciera que bueno, el agua solo es la contaminación de un río, la contaminación y la realidad es, es que pensar que se está se está fumigando, como se está fumigando eh no contaminar las napas de aguas eh, es bastante por lo menos estúpido pensarlo de ese modo eh, la real, y encima este gobierno da más pasitos allá de, en favor del agronegocio porque no es solo seguir fomentando el agronegocio seguir bancando esta política industrial ligada al campo sino que dio dio paso más allá eh, y, y llevó adelante algo que ni siquiera dimensionamos la la la lo que puede llegar a, o los impactos que puede llegar a traer a futuro como es la modificación la modificación no perdón la aprobación de, de, del trigo transgénico que no solo es resistente al glifosato sino que también es resistente al glufocinato amonio eh, lo cual tiene un impacto atroz primero porque el no, no recuerdo con exactitud el porcentaje pero era algo así como el 50% de la canasta básica de las argent argentinas depende de, de, de productos derivados claro. del trigo o sea que estaremos comiendo muchos más eh, agrotóxicos, básicamente. Eh, eso por un lado. Por otro lado, la cantidad de agrotóxicos que se volcarían, ya no solo glifosato, sino combinado con glufosinato amonio, que es incluso muchísimo más tóxico que el glifosato. Eh, eso por otro lado. Y además que el trigo transgénico, lo que la posibilidad que tiene es la de polinización cruzada eh, entre un el eh, 14% el trigo tiene la capacidad, el trigo transgénico tiene, o sea, el trigo se poliniza a sí mismo, eh, entonces el trigo no transgénico puede polinizar al trigo, eh, perdón, el trigo transgénico Tranquil. puede polinizar Bien. al trigo no transgénico y transgenizarlo, eh, así que a su vez también haría contaminación de, de las especies. Eh, ya en, en los últimos 100 años se perdió el 75% de la biodiversidad genética, imagínate si avanzan este tipo de semillas eh, con la capacidad de polinizar, eh, es eh, sería aún más atroz para la biodiversidad genética, así que es un combo bastante eh, explosivo y cabandilla diciendo estamos poniendo plata, ¿por qué no se dedican a atacar las causas básicamente? También incluso eh, diciendo que se incendiaron menos hectáreas que en los últimos 10 años, como bueno, que si se incendía menos es un logro, eh. No, estaba pensando en esto del de trigo eh, transgénico en excusas para la necesaria aprobación que van a plantear guerra Rusia Ucrania, aumento del precio del trigo, va a haber que producir más. Digo, siempre están esas cuestiones que apuran o hacen apurar a los gobiernos a meter estas medidas eh antipueblo, como eh, meternos el trigo transgénico eh, que bueno, tuvo muchas ideas y vueltas, no lo aprobaban en Brasil, después lograron dijeron, "Bueno, sí, dale, véndannoslo." Eso da un pie para que se para que avance. Y una última cosita para ir eh cerrando es eh, con esto del trigo transgénico preguntarte porque se intenta vender también eso se construyó la secretaría de agroecología eh, no cerraron no, ese antro me par, algo hubo una dirección algo así me habían armado existe la compatibilidad entre los distintos eh, sistemas de producción en realidad existe la compatibilidad solo para un uno de esos modelos eh, el agronegocio no tiene problema en que al lado en el campo al lado le estén produciendo agroecología porque básicamente no le afecta en lo absoluto, si vos estás tratan, tratando de producir agroecológicamente en un campo rodeado de producción eh, agrícola industrial o producción del agronegocio, o sea, totalmente dependiente de insumos, perdón. No, está bien, despertate, eh, Dayana. Eh, totalmente dependiente de, de agrotóxicos eh, y aún más cuando se utiliza el mosquito, que hay o, alguna deriva Y ni hablar cuando se utiliza el avión fumigador, o sea que hay una gran parte de la deriva, o sea el 70% del agrotóxico que, que se vuelca a través de un de un avión fumigador no va a parar al campo al que está destinado. Entonces, si vos querés producir agroecológicamente, eh, si tenés un campo alrededor que no produce, o sea, que vuelca agrotóxicos, claramente no vas a poder producir agroecológicamente. Entonces, esta convivencia es totalmente en detrimento eh, de este modelo. Ni hablar si nos ponemos a hablar del trigo. Si vos querés plantar trigo no transgénico en tu campo y te plantan trigo transgénico en, tu, en el campo al lado y difícilmente vas a poder llevar adelante tu producción agroecológica de trigo, eh, dada la polinización cruzada y dado todos los Todas las, las complicaciones que existen en torno en torno a eso pero bueno básicamente el gobierno sigue apostando a, a este modelo durante la, la pandemia en el aislamiento preventivo social y obligatorio vimos como eh, un un cartonere un trabajador sexual no podía salir a, a trabajar pero eh, la fumigación y la megaminería eran consideradas eh, no solo esenciales sino que también durante la pandemia Eh, utilizando la excusa de la pandemia, se eh, por ejemplo, se militarizó hasta los dientes y se criminalizó la protesta social en Andalgalá eh, cuando la población estaba luchando contra el avance de otro proyecto que ya tienen bajo la luna hace 20 años, conociendo los efectos eh, sociosanitarios y ambientales que tiene este este tipo de actividad extractiva, eh, y ahora tienen que luchar contra Agua Rica, otro proyecto que va a utilizar eh, las las bases o sea lo, o la, la, la infraestructura de debajo la lumbrera para para desarrollarse así que bueno eh, y la excusa sirvió como la pandemia sirvió como excusa perfecta para militarizar hasta los dientes de sandal galán daana te agradecemos muchísimo sobre todo que te hayas venido hasta acá porque pensamos que lo íbamos a hacer por teléfono pero no te apersonste y eso es un montón para nosotros compartir el estudio con alguien, porque bueno, acá solito, toda la mañana. Eh, y del otro lado, no solito, porque del otro lado está Tamara Camparo llevando adelante los controles de esta nave. Pero bueno, muchísimas gracias por venirte, muchísimas gracias por traernos, no podemos decir las buenas noticias que tenemos desde lo ambiental, pero sí las necesarias informaciones para seguir luchando. Las buenas noticias son que el pueblo sigue en la calle, que la, la sigue la movilización popular en torno a la defensa del ambiente y también en torno a... Eh, bueno ayer lo vimos al, a la memoria eh, de quienes efectivamente son los que están eh, saquearon pero también saquean hoy por hoy al pueblo porque ayer si algo se vio en la calle es un rechazo masivo a, al acuerdo con el fondo internacional un eh, rechazo que obviamente el gobierno continúa desoyendo Mándanos un WhatsApp al 221 488 1177. Vamos llegando al final de esta primera maraña cuando faltan 5 minutos para la 9 de la mañana. Teníamos eh, ganas de poder charlar con Laura López Silva, ella es trabajadora del diario El Día y nueva secretaria general del sindicato de prensa bonaerense, El Ciprebo. No pudimos comunicarnos, así que quedará pendiente eh, esta comunicación. Tenemos eh, bastantes ganas de... Eh, ...charlar sobre lo que significa esta renovación en la conducción de, del sindicato... ...lo que significa el armado y la existencia de esta lista violeta... ...que entre otras cosas incluye a compañeros de Pulso Noticias... ...por lo cual, nada, desde acá nuestras felicitaciones por esta esta nueva etapa... ...que se abre, este desafío que tienen por delante de esta construcción... ...de, de otro sindicato de prensa bonaerense, de una nueva conducción... ...pero bueno, sí vamos a pasar el chivo hoy... Eh, 25 de marzo, además en esto de las efemérides, me he olvidado, día de eh, les trabajadores de prensa y trabajadoras de prensa, eh, van a estar asumiendo la formalmente la comisión directiva del sindicato de prensa bonaerense, los compañeros de la lista violeta. Así que desde las 6, 7 y media de la tarde va a, ver, va a estar el acto, va a haber música, muestras, comida y fiesta. Promete de todo esta renovación en el sindicato de prensa bonaerense. La cita, eh, se me fue eh, la dirección, pero es 5, eh, si pruebo, se me fue... Se me... Perdón. Es Ahí va, Daiana Melón que me ayuda. 10, 40, 41, ¿no es? 11, 40, 41... Eh, sí, ahí dudamos a ningune está encontrando la dirección específica. En el prevo eh hoy van a estar 113940, ahí va. 11 número 368 si entre Sí, jugado, apostado algo. ¿vale? Está más acá. Estaba callo? más cerca a vos, yo estaba eh, me desoriente, me desoriente completamente. ¿Qué era Tendríamos que ver. Este, así que bueno, nada, les esperamos, vamos a estar ahí acompañando a los compañeros en esta asunción de la nueva conducción, en este festejo y en esta día de lucha de los trabajadores eh, de prensa. Estuvimos musicalizando todo el programa con Actitud María Marta, porque decíamos fue para muchos eh, nuestra playlist, nuestra banda sonora en las primeras movilizaciones. Algunas cositas más de información antes de que suene la última canción que elegimos, que de alguna forma es la excusa para todo esto. Actitud María Marta decíamos se forma a mediados de los 90 donde lo que reinaba en Argentina además de eh, menem en su Ferrari y una cosa muy banalizante y con mucha política de, de la despolitización de parte de el estado y los medios de comunicación mucho ander eh, que tal vez no era el más el eh, el más creativo, como tal vez fue el under en los 60-70, o el más contracultural, como fue el under en los 80, pero un under de mucho rock. Así que tampoco eso les eh, generó muchas facilidades a Actitud María Marta, ya que el hip hop no era muy escuchado, no se curtía mucho hip hop. Se abrieron camino, fueron súper importantes, y algo que diferenció a Actitud María Marta de todo, y por eso tal vez por eso seguro la elegimos para musicalizar el día de hoy, porque se terminó la metáfora. Había metáfora, había eh, arte, había poesía, pero las cosas se decían como se tenían que decir y una, un ejemplo eh, clarísimo de la necesidad de decir las cosas, de la necesidad de ponerle palabras a los dolores y a las injusticias y a la lucha... Es eh, una canción que es parte de Acorralada a la Bestia, pero que ya había salido en el compilado Alta Tensión, que es la primera aparición que hace Actitud Mera Marta en un formato físico. Eh... Lo hacen con tres canciones, una de esas canciones es Hijo de Desaparecido y Actitud María Marta en esto resume lo que viene a hacer que es pegarnos una cachetada en la cara con la lírica, con la rima y decirnos las cosas como son y movilizarnos a que hagamos algo para que dejen de ser como son. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes que viene, como cada lunes, miércoles y viernes de 8 a 9, esto es Primera Maraña y nos vamos con Hijo de Desaparecido, Actitud María Marta. He està apretat pel cara contraïda Itra, to Tots va siempre que cuando no se queda registrado moderado con A mi no me causa gracia Viví de enajenada Y eso es una de desgracia Tantos años de observarte Disfrutando Mientras mi cabeza se estaba incinerando Nada has hablado de corrupción La ruta es agerosa, pregadora De omisión, no tiene